Buenos días, queridos compañeros y tía Pamela. Soy María Cristina Rancibia y junto a Romina Paredes y Anaís Salazar hoy conversaremos sobre la historia de nuestro colegio en nuestro programa El Minuto de las Chicas. Hola, Anaís. Hola, Romina. Hola, ¿cómo están? Exactamente en este primer capítulo de nuestro programa. El minuto de las chicas. Tenemos una interesante entrevista. ¿No es cierto, Anaí? Hola, chicas. Así es. Porque como queremos conocer más sobre nuestro colegio, Lenca Fradley, fuimos a entrevistar a su directora, la profesora Jennifer Morris, que primero nos contó del nuevo edificio de los uniformes. Yo le puedo contar que sí. la construcción del colegio era la mitad de lo que es ahora. En el 2005 empezamos a... construyeron entre el 2004 y el 2005 y nos vinimos para acá y teníamos todo este tremendo colegio. ¿Y los uniformes eran iguales? No, era... El, para, como era de niñas, acuérdense, existía el jumper, uh -huh. jumper ah, azul, sí. Sí, sí, sí, eh, y la blusa blanca sí. puesta debajo. Y cuando el uniforme actual, ese fue creado por un centro de alumnos que tuvimos que quiso tener otra otro uniforme. No fue idea, no fue idea de la directora, ni del profesor, sino sí, okay. que ellos lo solicitaron. Y como nosotros llevamos el otro año en el colegio y nos tuvimos en ese tiempo, le preguntamos sobre los rumores de que aquí hubo un cementerio indígena. Cuando empezaron a construir el colegio, o sea, a, a construir el ala nueva, tenían que hacer excavaciones, ¿verdad? y cuando hicieron excavaciones se encontraron con restos del, del periodo precolombino es como 2000 años más o menos tenían lo que, lo que encontraron 2000 años y eran indígenas que vivían, habitaban esta, estas tierras y los encontraron pues, con los eh, utensilios que ellos usaban ¿Mm? ahora era costumbre de esa época enterrar a, a, a sus seres en, en el lugar donde vivía Entonces no había nada malo. Y eso debe estar en todo el mundo era así, no solo que fuese aquí en Chile, ¿Se das cuenta? Así es que eh, era según las costumbres de la época. Y después cuando estaban hablando del convento, cierto, aquí habían monjitas que eran de, la, de las carmelitas. Y vivieron mucho tiempo acá hasta que vendieron esto, lo, se lo vendieron a, a, al Estado. Y el Estado entonces decidió que eran colegio Qué interesante, porque hay que recordar que el colegio Lenca Franulic tiene más de 50 años. Y como nos contaba la directora, antes de que llegaran los españoles, había indígenas aquí. Y antes de ser colegio, esto era un convento de monjitas. Pero la historia del colegio comenzó con el antiguo liceo de niñas número 9 de Ñuñoa, que fue creado en 1955 y su entrada no estaba donde la conocemos hoy, sino que por Avenida Osa, donde hoy está la tercera compañía de bomberos de Ñuñoa. De Nuñoa, ¿pero qué es Nuñoa aparte de ser una comuna de Santiago? Mejor dejemos esa historia para el siguiente programa o para la disertación en clases. Genial, porque también hay muchas otras cosas que contar. Porque ese liceo se fue a otro lado y pasaron muchas cosas antes de que llegáramos nosotros, el tercero A del 2011. Ya pues amigos, despedimos entonces esta transmisión de este primer programa de El Minuto de las Chicas, invitándolos a seguir nuestro programa en otra oportunidad. ¡Que estén bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos en clases! ¡Chao! Ya a estudiar mucho!